Calle sirve para no tener vecino Ni arriba ni abajo Ni a izquierda ni a derecha Ni portero ni ascensor Es la hora Todo está preparado. Radio pasar, Topo 101.8 FM. El para Presenta parar, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza En Radio Topo También lo podéis escuchar desde cualquier punto de la geografía Por streaming Entrando en la web de Radio Topo Son las 6 y 1 minuto de la tarde De hoy día 3 de enero, primer domingo del año 2021 Y nuestro primer programa de este año Un año que esperemos nos pueda volver a la normalidad que teníamos antes del dichoso COVID que tanto daño ha causado y está causando. A ver si esta vacuna nos devuelve a esa normalidad. Hoy teníamos previsto leer un resumen de la ley aprobada por el Gobierno paralizando los desahucios, pero la vamos a poner para el próximo domingo y tendremos un debate sobre ello. A continuación vamos a tener una tertulia sobre el poder celebrar estar vivos ante la situación del COVID, aunque yo personalmente lo celebro todos los días. Peña nos va a hacer un resumen sobre lo sucedido a nivel nacional En la sección comentarios, Arturo nos hace uno, lo titula denuncia social Raúl, en la sección reflexiones, hoy nos va a hablar sobre el sentido de la Navidad, históricamente hablando Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde Esperamos paséis una hora entretenida y os guste nuestro programa Vamos con el programa 309 de Con la Casa en la Mochila Comenzamos de de disfrutar. Tocas, tocas, tocas, tí, algo desde el programa queremos enviar un fuerte abrazo a nuestra compañera Juani que está ingresada en el Miguel Servet por un problemilla de salud esperamos pronto te recuperes y estés con nosotros mucho ánimo y fuerza te enviamos Juani desde aquí Hoy también hace 160 días los amigos desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sarep, que están alojados en el Campamento Justicia, al lado de Elías. La coordinadora de vivienda ha convocado una concentración para el próximo martes día 5 a las 18 horas para apoyarles y que para todos y todas las personas sin hogar tengan una alternativa habitacional. Sí. Miedos, sacarlos a Vamos a comenzar esa tertulia que han elegido aquí los compañeros. Eh, a ver, Raúl, que eres el ideólogo de esta tertulia, pues tú vas a llevar el control. Venga, lo que yo quería es calmar un poco el ambiente y enfocarlo de una forma, ¿no? Por ahí voy a empezar con una anécdota, y creo que la entenderéis muy bien. Si hace algún tiempo... ¿Ahora empieza? No, no. Hace algún tiempo se reunieron los más, los historiadores más grandes. Que hubo en la generación de finales del XIX y crearon lo que llamamos la Cambridge, 30.000 páginas de historia, terminaron en el 1910, y dijeron que a partir de ahí comenzaba una nueva era de la humanidad, por todo lo que habíamos aprendido. En el, el 1917 de cada guerra mundial, 45 la Segunda Guerra Mundial, la edad atómica empieza en el 45 y estamos en ella. Y la cuestión es, ¿quién de nosotros esperaba esto que estamos viviendo hoy? Si yo, por ejemplo, en el 19 estaba en Atenas, creo que él estaba en... en Santiago de Compostela y tú estabas en la India hace poco y nosotros decimos ¿en qué momento pensábamos en ese momento que estábamos de que podíamos vivir esta pesadilla? yo no me declaro como aquellos grandes un genio pero yo no la vi venir ¿tú qué dices? ¿Te ¿la viste venir alguna vez? ¿Natalia? No, no la veía venir. A ver, es es cierto que todas pandemias, eh, o sea, ha habido más de una pandemia, o sea, a nivel a nivel de la historia, ¿no? Y sí que es verdad que la última eh, fue en el 1918, y normalmente hablan de, de, cada, de cada centena, pues ¿No? suele ser un poco la época, o sea, o el, el tiempo que transcurre entre una y otra, ah, entonces... Eh, de la gripe española, que fue entonces, pues ah, más famosa. o menos, eh, coincidía que podía venir uh -huh. ahora. Lo que pasa es que, claro, con los avances, con la comunicación, la globalización, no se suponía que fuera a ser tan abultada como ha sido. ¿no? Y tú, desde la India, que estabas en la India, sí. cuando mirabas para acá, en enero que estabas, sí. ¿te esperabas algo de esto? Es decir, ¿cómo era vivir desde allí, ver Europa aquí, de esta forma? Así que cuando llegabas pensabas sí. que te ibas a encontrar las en la pesadilla, que fue de venir un paraíso. Yo voy a ser un poco bruja. porque pues yo ya... <risa> A ver, igual como sanitaria sí que veía venir un poco, porque no me coincidían un poco los datos que llegaban con la realidad, ¿no? Entonces, yo ya me fui con una mascarilla FP3, que era ya no hay, ah. Y me fui ya a la India con ella. O sea, que cuando volví en, el, en, en Aeropuertos Internacionales ya la llevaba puesta y no era la única. De hecho, ya había casos en Dubai y en demás países. Pues o aquí hemos llegado tarde, entonces, la claro, cuestión claro. esa. Claro. Pues, hemos empezado ya cuando estaba todo el mundo ya flipado. Ya había sobrevivido ah. sí. Bueno, y ahí en la India estaba más preocupada por otros temas como la pobreza, claro, la tuberculosis, claro, entonces otros temas que, que en ese momento pues ocupaban más mi cabeza, ¿no? Que lo que es ahora mismo la pandemia, pero no bueno. Claro, depende de donde pongas el foco, ¿no? Siempre eso. <risa> <risa> <risa> a ver, espera, que decía Pepe que no iba otra Pepe, tú de Santiago Compostela el año pasado, ¿te esperabas esto? de estar me metido en esta historia hoy del año 20? Yo es que por mi problema que tengo, yo vivo el día a día, Raúl. <risa> o sea, ¿no te lo planteabas? No, ah, bueno, ni me planteo eh, lo que va a pasar mañana, porque no sé lo que puede suceder hoy. Sí, es que o sea que... <risa> que Aunque no, no lo planteamos nunca. No sé lo que me puede suceder hoy, ¿sabes? Es que esto ha yo sido... Yo desde, desde el 2000... desde digo, desde el 2000... del 1900 95, yo vivo el día a día, Raúl. Sí, sería sí, es que aunque lo hubiéramos pensado, vamos, ver, ninguno se lo hubiera, a mí es que no se me ha pasado nunca, yo me acuerdo cuando estaba en Atenas y estaba pensando, planteando el día el 2020, coger una habitación, comprarme un ordenador, renovar mis libros, hacer una página web, bla, bla, bla, y de golpe por te asomas a la habitación cuando la tienes y ves todo el mundo encerrado en la muerte. Por mucho que le no te entra de nada, ¿no? <ríe> es, lo que yo, es lo que yo vengo a decir, ¿no? Es una cuestión de... No sé, ¿vosotros? Bueno, personalmente, yo che que sufro de una enfermedad muy mortal, Yo, ogni mañana, cuando me levanto, ringrazio la, la vida. No, eh, digamos, la pandemia, que, ancora en micio, no es muerto, e mi allegro di essere allegro perché essere negativo porta negatività e influisce anche nella salute personale inoltre l'ira, l'ostilità fa aumentare come in quarantena il divorzio per cui preferisco non pensare a mangiare Carre, tu già tienes dentro, dentro lo tuyo esatto tu por e dentro vado también. con allegria Sí, está para, pues yo a eso también quisiera dar una cosa para que nos escuche es decir, si nadie ha sabido lo que era esto y miren los sabios de aquellos tiempos aquellos que juegan con la muerte o que creen que pueden dominar a la muerte que habrá muchos que lo están haciendo que tengan cuidado porque yo creo que la edad atómica ha terminado y estamos entrando con eso en una nueva edad y creen que pueden jugar y yo creo que no Así que esto se está pasando de las manos a todo el mundo Sí, es Pero es en África opinión. en África en Asia si sta aspettando vaccune da 30 anni mi pregunto la vaccina per il coronavirus incontrata in en 9 anni in 9 mesi Det är non è valida è valida e inoltre contemporaneamente al tre è e molto strana Ja, men no cioè io credo che come dice ella esto se ya Y estaban haciendo el negocio ya antes. de que Antes de que estaban, ya estaban las farmacéuticas diciendo, bueno, señores, sabemos lo que es el COVID. Porque yo creo que antes del COVID este hubo un COVID anterior, ¿no? Sí, es lo que era un virus que también venía con una... De hecho, ]ína. se temía que la pandemia claro. fuera del SARS, que era la anterior ah, enfermedad que se, que se... Eso es lo que yo le digo. Sí, sí, se sospechó que podía llegar a ser una pandemia, lo que pasa que menos mal que se frenó, porque... Era, porque era, era más fuerte el otro sí, que este. la mortalidad era mucho más alta. Ah, lo que yo he dicho, que este es un bicho tonto. Yo, <risa> lo que yo he dicho no siempre. Tenemos que celebrar eso, ¿sí? <risa> La tasa de mortalidad no, quería... mortalidad no es muy alta. Ahí no explico a Pepe por qué yo quería celebrarlo, porque este es un bicho tonto. Bueno. Es decir, yo por la... Sí, nada más que ataca con porque... perdón a lo que son no lo, le incites, a las personas eh. mayores. O bueno, va no, a porque... <risa> vale, Pero bueno. sí, te das cuenta que nada más que ataca al que tiene un poco el sistema inmunológico, y lo tiene débil por algún sitio. Pero por regla general tú he visto que a todos los... La inmensa mayoría, tú sabes también, que estás, el 90 y pico por ciento son todos personas mayores, ¿no? Es decir, no sé cuánto, qué tanto por ciento hay. Pero a los jóvenes, sobre todo, es muy difícil que les ataque. Es decir, es un bicho tonto. Además que ataca si tú tienes realmente una, un sistema inmunológico de alguna eh, forma. Raúl, se... tonto, tonto, mierda, mierda. Sí, sí yo tampoco sí, ya no sé. Ya sé que, ¿no? Así me entiende, que no es tan poco... que lo, lo hacemos en plan también alegre. No es una cuestión, ahora tampoco vamos a ponernos drásticos No es drástico Pero que si lo que dice ella Si hubiera sido el sar ese Hubiera sido mucho peor Si ese bicho es, Parece que Uratito. está controlado Para dañar Pero un espectro de gente ¿no? Un ratito Tonto, tonto no Porque se si muere gente Anciana Si ahora En jubilación <risa> Ese, eh, eh, Arturo siempre da con la teoría de la cómo se llama o sea, la conspiración que nos han echado el virus para matarnos que salvaba mucha gente ah, en el planeta no no escucha, que yo no yo no voy tampoco por no estoy de acuerdo con ella pero tampoco la descarto vamos es decir ahora mismo del planeta hay yo que son siete millones somos sí o incluso más, más sí, incluso más, más no más. y el sistema económico mundial se está Hombre, derribando Raúl tú no eras ningún crío eh no pero muy sí, buen cómo estás tú ha fallecido sí, hace sí, un pero, par de semanas. pero de ¿eh? todas formas, yo no sé, eh, las estadísticas cuidado, que se ven, las estadísticas son siempre las mismas, ¿no? Es, decir, es un virus tonto en el sentido de que tú tienes que tener el sistema inmunológico, tienes que tener alguna falla. ¿Por qué? Bueno, todavía no se sabe no realmente, se sabe. ¿eh? ¿Pero pero Hay sa muchos estudios por hacer todavía. Vamos a ver, eh, uh -huh. la mayoría son todos ancianos. Los ancianos, tú sabes que están súper currados de trabajar toda la puta vida. Yo tengo una... una un, digamos una ventaja, que he trabajado muy poco en mi, <risa> mi vida, es que parece vergüenza, pero la verdad, no o sea, no soy tan currada pero una persona realmente que tiene 60, 70 años está súper currada está súper fumada, no, no. sí, por regla que, general ¿eh? no, no, es que esté currada es que sí, sí, vienen viene lo lo, viene los general. achaques a partir de ciertas edades y sí pero, aparte, y sí, no pero, no sé, pero tú puedes tener los achaques, pero yo por ejemplo tengo algún hermano, que ya con, tienen son más jóvenes que yo, y han trabajado como burros toda la vida y ya están desechos Están desechos y ahora viene una ley encima Que los quieren tener hasta los 67 años Es decir, ¿perdón? Es decir, esa gente tiene un sistema Inmunológico que ha sido atacado totalmente Es decir, tú no puedes estar trabajando como una bestia Y no dedicarte a fumar, a beber Tienes que, tienes que hay, llevarlo hay, hay, que tener, perdón, hay que tener en cuenta Que no solamente, eh, como el COVID-19 Como todo virus <risa> Todo virus Ataca en un debido momento Y es oportunista Esto lo debe saber mejor que yo. No, lo de Natalia debe saberlo mejor que yo. Todo virus no espera atacar así nomás. Todo virus está presente, está latente, como hay millones de virus acá que en estos momentos nos están viendo para poder el momento adecuado como atacar. El COVID-19 lo tomé yo como una cosa de especulativo, una cosa de noticia, que se había un virus que se había escapado, había llegado desde sí. Wuhan, China, hasta aquí al, al continente europeo pero ha cobrado vida y se ve que no es una cosa de noticia, una cosa de de como se puede decir, especulativa Sí, sí, pero no es la malignidad que tiene. La malignidad que tiene realmente el, el, espectro que coge de gente de 40 años 50 años que, para abajo son muy pocos. Perdón, no, no. Los es que hay que tener conocimiento y saber cómo es un virus y cómo se presenta sí, bueno, y cómo debe No estamos hablando no en, no en lo que es célula biológica. Lo que estamos hablando es precisamente de que, yo por lo que veo, por lo que sabemos todos, por lo que leemos, hay un, desde de sesenta, 70 años para arriba, si se te coge, tiene muchas posibilidades de que te sí, quede es que te, te, Si cierto, te coges el cincuenta para abajo, Pero a ver, Raúl, las estadísticas de muerte de 60 para arriba son mucho más altas que las de 60 para abajo, pues por eso estoy diciendo, pero en todos los sentidos, se no solo por el Pero por eso estoy diciendo que ataca por esas personas, ese, ese tipo de gente ya está mucho más currada, tiene el sistema inmunológico mucho más tocada porque yo lo sigo diciendo, porque desde chico se trabaja como un esclavo, normalmente todo el mundo trabaja como un esclavo, cuando llega esa edad está derrotado. Fíjate cómo los señoritos, aquellas que están trabajando en banco y todo esto, tienen 60, 70 y eso no cae. ¿Por qué? Algunos sí, algunos bueno, tienen al, algunos tienen sí. cirrosis, eh. La sed, bueno, bueno pero el whisky que tiene que ver también mucho con la fisiología, ¿no? O sea que claro, sí, claro. Que, que pueda sobrevivir a una intubación y a una claro. ventilación mecánica, quiero decir, no solo es el virus en sí, sino todo lo que conlleva la enfermedad y los procesos eh, que, que tenemos que ejecutar desde desde el punto de vista sanitario entonces el, un cuerpo eh, de una persona mayor pues obviamente la musculatura eh, los órganos están más deteriorados pero por la propiedad pero a, también quiere decir que hay personas más jóvenes que les ha afectado de forma brutal y no sabemos cuál es la causa no, no sé ya con y no sabemos Así que lo sea, caso, y, y muchos más jóvenes sí, sí, sí, incluso sí, sí, sí, que los que sí. conocemos y hemos nombrado aquí claro, o sea que, que aún hay muchísimo que estudiar y, y mucho en como vida, para poder decir en mi vida o intenso una cosa el miedo a Hamas e dovremmo anche per un dia eh, stabilire un dia di una messa, meno per chi crede in Dio, per chi è morto senza il saluto della famiglia. Okay, okay, okay. Si, molte persone sono morte senza il saluto de la ah, sin saludar a la Italia? familia, Se ha muerto sin saludar a la familia. Sí, sí, bueno, muchos sí. Eca. Es que no, no los dejan, ¿no? Yo creo que cuando te meten tuban y tal, no, no puedes visitarte, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es tan contagioso y es tan... Y que ya no se acabó. Claro, y a, a ver, se han inventado métodos como la, la videollamada u otros ah. sistemas eh, que se han implantado por primera vez en, en hospitalización que ha permitido, en cierto modo, acercar a las familias a, al paciente. Pero es verdad que las visitas no están permitidas. O sea, te, te intuban y ya estás muerto, se puede decir. Ya estás... A de, ver, de funcionado. Es que el problema de esta enfermedad es que la evolución Ajá. es muy tórpida y llega un momento dado en el cual eh, puedes estar prácticamente estable a pasar a, un, a una fase completamente crítica en cuestión de horas. Entonces, sí, sí. claro, no te permite ni siquiera ese momento de acercamiento, aunque quisiéramos, muchas veces no podemos avisar a la Pero familia. El, para el rollo de la intubación, porque yo leí en Alemania, estuve leyendo el y había un centro que decía que ellos no aplicaban la intubación y se les moría solamente el 7%, mientras que los demás se les morían al 50%. No sé si es verdad, si es mentira, pero eso es lo que he leído, ¿no? Y entonces la cuestión es, ¿de dónde viene que se intube a la gente para, y si se mueren todas? En realidad se muere la mayoría. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Hay que intubarlo en vez de darle otro tipo de... Es que el otro tipo de, de ventilaciones, sí. o sea, el otro tipo de técnicas, o sea, se pasa siempre por una técnica Ajá. intermedia, ¿eh? no vas de cero a, a intubaciones, ¿eh? sí. y tampoco vas a una posición prono, es decir, boca abajo de, de primera, sí. es decir, siempre hay una fase a más lo progresiva. los ponen, prono, lo ponen sí. boca abajo cuando sí. los intuba? Sí, porque es la que está demostrando, ah. haces cambios posturales para drenar un poco el contenido de, de, de los alveolos. Porque claro, lo que sí, produce sí. este... O sea, de verdad, si entendiéramos todo el mundo de radiografías y viera todo el mundo esas radiografías de personas con COVID, son increíbles. De, desde el punto de vista sanitario, es una barbaridad eh, lo que afecta a este virus a nivel pulmonar. Entonces, la única forma que se ha demostrado un poco de efectividad es cambiar la posición y poner en prono a los pacientes ah, punto, para ¿no? poder drenar un poco esa, esa parte del pulmón es que no drenaría. ¿Es el primer no. eh, organismo que ataca? No es el primero, pero ah. sí que pues, es el sí, que ¿no? más afecta. Y luego, claro, va hacia todos los demás órganos. Ah, hasta que produces un, fal un sí, fallo sí, un muy orgánico. ¿no? Ah, ¿qué punto? Sí. Ah, pues mira. O sea que hay una afectación y luego las secuelas. Yo sigo insistiendo, que lo digo en casi todos los programas, las secuelas están siendo abismales. O sea que estamos hablando de una enfermedad que a la larga está dejando pacientes y personas con mucha incapacidad para volver a lo que era su vida anterior. Entonces, todo esto no sé cómo se va a abordar porque todavía sí, no estamos sí, hablando a... de esa fase, pero en el momento en el que se empiece a hablar veremos cómo se puede atacar a todo eso. Pero entonces no había nada, entonces decir, no había tampoco una técnica que digamos se ha aplicado la intubación sencillamente porque se ha dicho aplicarla, pero no se aplicó del principio buscar un método diferente, es decir, fue directamente intubación. No, no, o sea, si hay fases intermedias ya te digo, no. si se se aplican primeros altos flujos de oxígeno, vemos si responde el paciente, se le aplica antibiótterapia, o sea, un montón de medicación, corticoides, muchas cosas. Lo que pasa es que cuando ves que ya no funciona y la única alternativa es la intubación, pues no queda otra. O sea, hacer? que el bicho tonto es, un, es muy listo sí, ¿no? tonto, tonto lo que decía ¿no? Que, que al final no, no se puede. Eh. No, no sé. Yo prefiero también celebrarlo nosotros un sí. poco de aquello de que la muerte ha venido. Es, es un caballo que está rondando por todos sitios y yo me acuerdo cuando vino el SIDA, por ejemplo, ¿no? Que era un caballo que, bueno, decíamos todos, no, esos son unos desgraciados. Y se murió más que se morían los desgraciados de, los de la familia del vecino, uh -huh. hasta que empezó a meterse en todas las casas, ¿no? Ya, ya cambió un poco la situación. Y este caballo ha venido de golpe, está rondando por todos. Y bueno, yo digo, el 20 lo hemos superado. Hombre, pero no tiene nada que ver la forma de contagio del SIDA Sí, con sí, sí. Esta, sí. ¿eh? No, no, pero te digo... Bueno, nada tiene nada que ver. En el sentido de, de lo que es un... De golpe, por razón, desatas la muerte, ¿no? Es decir, de un día te levantas y te encuentras... Te asomas a la calle y dices, wow Sí, o sea, no está tan estigmatizado, ¿no?, lo que es el COVID exacto, como el SIDA. claro no SIDA estaba súper lo puede coger cualquiera, lo puede coger cualquiera, y coño sí. decir también, vale, cualquiera, pero tampoco nos vamos ahora, <risa> el miedo a la muerte tampoco, o sea, lo mismo que decía antes, que ni usar a la muerte ni tampoco un miedo a la muerte tan grande que no te deja ni respirar, ¿no? ¿Pero cuándo se habla de la muerte? ¿Cuándo hablamos de ello? Pues yo creo que el COVID es la muerte, ¿no? Claro, pero quiero decir, la sociedad está preparada para hablar de la muerte. ¿Y por qué no? Claro, ese es el punto. Es, ¿Que ¿Por qué no eh, se empieza a, eh, exacto, a hablar un poco más es, abiertamente de estos temas? Claro. Yo estoy tre preparado desde hace 25 claro. años. De hecho, me han pegado dos viajes y tampoco me he puesto lo nervioso que se pondría cualquiera que fuera primerizo en esas, en esas ocasiones, ¿entiendes? O sea, Perdón, ¿eh? no es que estuviera tranquilo, Pero sí que no, no he reaccionado como igual reacciona cuando es la primera vez. Yo pienso que la man. muerte se debía en la escuela, ¿no? Es decir, cuando eres joven debía decirte tú, Señor, tú tienes un sistema inmunológico que es un castillo. Defiéndelo en vez de atacarlo por dentro. Entonces, eh, tú te enfocas la muerte de que eres joven pues la hacemos para morir, en definitiva. Yo creo, en mi caso personal, yo lo desde los 18 años, yo, yo sabía que iba a morir. Y dije, no fumo, no bebo, no me drogo. Es decir, tengo y no trabajo y, no, tra y no, tra no, tra no trabajo yo no pensé persona que este este COVID-19 para mí ha causado también de una manera increíble, ha causado tantas víctimas que se extendió y no solamente llegó aquí al país llegó a, a nivel mundial, no solamente que una noticia que salió un virus que escapó de, de China sino que ha llegado aquí y se, extend, se ha extendido y ha causado, ha, causado, ha causado muertes, que me ha llamado la atención, que yo al principio renegué, dije, toda, la, toda siempre ha habido, para mí me parecía una exageración, y, pero decía, pues si toda la vida ha habido pestes, pestes, hace 100 años fue la peste de la, de la gripe, la peste negra, pero siempre ha habido, siempre, esta vez ha sido con más, Parece que el virus ha mutado Pero con más fuerza. Aquí también tú también asignado. quieres un poco. Ya se venía hablando mucho de la transgenia. Si ya se venía diciendo que las lo que eran lo, los antibióticos iban a quedar caducos, porque estábamos estamos alimentando como los cerdos. La transgenia sí. se, se la transgenia se inventó digamos para alimentos de cerdos, de animales de domésticos. Cuando se dieron cuenta que porque ya han entrado los animales domésticos, el trigo, el maíz, todo, antes se ponía una etiqueta y hubo una lucha muy grande en Europa. De golpe por raza, Europa renunció, Estados Unidos renunció y nos empezaron a alimentar con alimentos transgénicos. Sí. Los antibióticos dejaron de ser... Han empezado a salir, antes de esto, muchas enfermedades raras que nadie sabía de dónde venía. Es decir, nuestro sistema inmunológico ha sido atacado desde hace mucho y el COVID es tonto por esto, porque se ha aprovechado un sistema inmunológico que ha sido atacado con el, decir, con las autoridades que han dado permiso por una transgenia que estamos alimentados y que aquí en Aragón y aquí en Zaragoza es uno de los centros de cultivo de transgenia más grandes de España eso no mucha gente no lo sabe y eso lo, lo sabe en cualquier sitio de, Europa, de España sobre todo hay campos transgénicos. Señora, nos están envenenando. No, no, no. Hay que ver que este Covid también, este Covid diecinueve ha ocasionado estragos también y ya. Que sí, está ocasionando. Si no estoy diciendo, estoy diciendo eso que Para primero ha habido un ataque masivo contra nuestro sistema inmunológico, porque seguimos viendo nosotros como si fuéramos inmortales, ¿no? Y no sabemos que el hombre depende de un sistema inmunológico que es un castillo que tiene dentro y lo que hace la sociedad es atacarlo tú, atacas desde dentro el tuyo. eres idiota. ¿Somos idiotas? somos idiotas que desde jóvenes nos empezamos a atacar, somos... Es decir, estamos asediados por una sociedad, una cultura que es de muerte, porque el alcohol, fíjate, por ejemplo, se cierra todo, se cierra todo, pero la que no ha cerrado sí. la tabacalera, y la tabacalera sería pues, el sistema, el sistema o sea, de los es pulmones, Es no Un virus que no se conoce. Pero Mírame. otra vez, si no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que había un ataque masivo que venía de antes y un bicho que en realidad no es tan poderoso se ha convertido en todo poderoso. Yo son de acuerdo contigo. Que ¿Y qué te vas a ganar? No más poderoso tú, Raúl. <risa> a ver, Porque si hubiera sido, como ella dice, un SAS o otro más profundo, es sí. decir, los millones de contagios que hay y que están contagiados y no les pasa nada. Cuando tú te contagias, caes con el otro. Este no te contagia, bueno, a este no, a este. Y es una lotería, una lotería rusa... ¿Cómo se llama eso? Una de esas rusa. Sí, como una ruleta rusa. Una ¿no? ruleta rusa que le toca, pues no lo sabe a quién. Ah. Pues no es un bicho que sea espe específicamente poderoso. Lo que pasa es que el sistema inmunológico humano y que, que, que hemos sido atacados, Aquí. que ya no nos sirven la mayoría sí. de los antibióticos no nos sirven y pues hay enfermedades resistentes. Raras. Sí. Claro, sí. exacto. Sí, o sea, falta no una sé. nueva generación de antibióticos que no. Ah, no por no. eso porque pero nos los han quitado, no. Nos han, nos están destrozando por dentro. No somos personas sindicadas, pero tenemos que comprender que hay no solamente hay millones de virus. Pero de los virus están ahí latentes, están, nos están observando, pero están viendo cómo atacar y cómo penetrar y virus que no se conocen. ¡Pero! ¡No anda. es culpa del, vi, del virus! ¡Es culpa de la humanidad misma! Pues qué, que estás diciendo? ¿Por qué? Es verdad que lo que ha dicho Raúl que comemos químico. Claro, estamos no, alimentados no como comemos, cerdos. Pero la humanidad crece en número. Pero es que la humanidad anche se ha 80 anni si mira allo specchio e si piensa ancora giovane non pensa alla morte lo pensa all'ultimo ratito della sua vita e questo causa todo se si es que es una, es una cuestión de educación y una cuestión también que hemos abandonado una lucha yo me acuerdo la india en los años en los, sobre todo en los principios milenio la transgenia llegó y mataba, mataba continuamente por suicidio a decenas de miles y se luchó contra las compañías está la Montesanto y toda esta gente señoras y señores y no hicieron absolutamente nada porque era un negocio inmenso porque si tú te mueres, tú te mueres, tú te mueres, yo tengo el dinero, meto la transgenia, os mato todo y me quedo con toda vuestra tierra. Eso transgenia, esa esos delitos qué nos atacan, eso es un delito la que género, se ha atacado contra nuestro sistema inmunológico y ya está. Género, y ahora mismo estamos la, en defensa. ¿Eh? La psíquica en el arroz. A ah, lo que vamos. que Hoy día es aquello de que el que controla la producción de alimentos... ...controla al mundo. Y la realidad. es que nos estamos alimentando? Yo, yo, sé, yo prefiero comer una banca nada Pero el punto es... Eh? Y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, quiero decir, si eso es lo que está ahora estipulado... ...y eso es lo que estamos viviendo... ...y, y realmente eso ha, cam ha condicionado... ...que podamos desarrollar con más facilidad... ...una enfermedad... ...o que claro. tengamos eh, más debilidad de cara a este tipo de virus... ...o demás... ¿Qué hacemos para cambiarlo, no? Porque si somos qué? títeres al final... Sí, de, de, sí, claro, de esta macabra sociedad que hablamos y de, de estas cuatro personas o más que, que nos manejan, quiero decir, al final tenemos que poner algo por nuestra parte y tomarlo. Claro. claro, porque quiero decir, o sea, no es eh, algo nuevo pensar en Asia y ver que llevan mascarillas de hace eh, décadas. Sí, sí, sí, y nosotros sí, no. llevamos un año y, y estamos deseando quitarlo, igual ha claro. venido para quedarse y no somos Yo conscientes no, ¿eh? de ello. Yo no estoy deseando quitarme. Eso, Raúl, yo no. no. No, no, es que esté deseando quitarme la Lo que yo pienso es que mientras más miedo tengamos toda la muerte, ellos tendrán más poder de seguir eh, Raúl, atacándonos. Y lo as... que tenemos que hacer es dejar... No, no, no quitártela. No digo que te la quite, pero el miedo a la muerte interna ha de luchar, Raúl, contra, de luchar yo, contra esta gente que está metiéndonos cosas. Yo te y aseguro que, que le tengo menos miedo a la muerte que tú. Te lo aseguro. Yo no tengo ninguno, gracias no, a Dios. Yo, yo tampoco. También es cierto que, que han, eh, o sea, hay menos casos de otras enfermedades debido a llevar la mascarilla. Claro. no solo hablamos de coronavirus. Sí, sí. O sea, eh, desde el punto de vista sanitario, la mascarilla ha ayudado mucho gripe, en estos ¿no? meses. <risas> claro, no, pero a ver, lo, lo de la sí, gripe o no sí. gripe, o oh, ahora todo es coronavirus y no existe la gripe, quiero decir, ahí podemos entrar en el debate que queráis. Pero, pero pues que, es que, es, que es verdad que, que se han reducido mucho también de, de cualquier tipo de, de virus, de gastroenteritis, de otros tipos de, de patologías porque es verdad que, que por la boca y por la nariz es una vía de transmisión muy fácil de enfermedades, claro. entonces es verdad que en espacios públicos con mucha frecuentación de personas pues llevar una mascarilla ayuda, entonces bueno eso ya digo que viene de, de países asiáticos como tendencia y que es verdad que ahora mismo lo estamos viviendo aquí como algo extraordinario pero que tendremos que pensar que si sigue esta tendencia de contaminación de todo tipo eh, esto va a ser algo normal en nuestro día a día costa en farmacia 1 un euro una. Se si andiamo dal cino, passa da esta che son 40 centimos. <risa> <risa> Sei vai dal cino, ne compri 10 per 2 euro. Oh. E, la e la gente non si può permettere di gastare 1 euro o 2 euro no, okay. al dia. Certo, però quando abbassò l'imposta. Non è protetto perché compra quello cino. So, la questione es que è che tenemos que cambiare tutto il sistema social. Sì, <risa> che sí, questo lo che el miedo no se está luchando contra nada, es decir, está, todas las luchas están aparcadas, sí. solamente todas están aparcadas ahora mismo, fíjate, estamos encerrados, estamos como una cárcel, todas, la única medida que se ha tomado aquí, no, no en España, sino en todo, que todo el mundo en la casa encerrado, pero si sabemos que si estás en casa encerrado es peor ¿por qué? porque ¿Cómo? sí hombre, tú ¿Cómo? si estás en tu casa en familia encerrado con tanta gente, todo pff. Si alguno lo coge, lo cogéis todo. Pero es que no me encierro en casa con nadie. Tú no, ¿No ah, o sea, claro. no. Ah, vamos a ver, no invito ni a, ni a los pájaros. Ya, ya, Pepe, tú siempre hablas de una excepción y quieres hacer una excepción, la regla. No, es que hay no hablo de reglas es que, eh, Bueno, es que tú hablas también de cabras locas. Que hay muchos... <risa> claro. Y eh, que eh, tú aquí le al monte, pero es que no todos son cabras locas. <risa> a ver, yo, yo <risa> ojalá eh, pudiéramos volver a, a lo que era y, y, y plantear claro. volver a una economía mucho más fuerte y todo lo que quieras. Pero es verdad que tal y como está estructurado el país de España, tal y como está estructurado a nivel social... No, no, la única no, no, no, solución plantear. posible era el encierro en, en el sentido de no colapsar lo, la sanidad pública porque sí. no había otra forma de... Entonces, eh, si tuviéramos otro tipo de, de estructura social, pues posiblemente se podrían plantear otro sí. tipo de alternativas sí. que fueran menos radicales. Lo de que, logo, lo que, pero lo que, pero lo que ahora mismo la es fe, imposible. La próxima, ma la próxima es que el grosso, yo siempre he pensado, el grosso gra, come pequeño. El gordo como el padre. Vale. Vale. Y hoy, come hoy.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 ¿Por qué? ¿Es que España no tenemos uno de los mejores genios que hay en España? ¿No hay laboratorios de epidemiología pues no. en España? No. Pues ¿Cómo no. que no? No se ha pues invertido no. nunca en investigación. No, claro que sí. No en España favorece. hay laboratorios súper buenos. Pero, en pero lo que no pasa. se favorece. Pues eso es lo que te quiero decir. ¿Dónde eh, ahí es donde voy yo. ¿Por qué no se favorece? ¿Por qué el Estado deja...? No, no, ya nos darán otros, nos darán las vacunas. Es que en España no hay genio. Si el España Claro era... que sí, los ah, hay claro, los lo saben muchísimo. Lo que pasa es que no se apoya. ¿Por qué no se apoya? Pues sí. porque se dedican a otras partidas presupuestarias. sí, claro, que metes todo <risa> en el bolsillo, ya sabes, no, lo ponemos todo. Sea, no no, <risa> ¿por, ¿Por qué duerme la gente pero en la calle? Claro. Pues porque no sí, sí, se apoya ya, ya, porque porque no se, no se, claro. las partidas presupuestarias van claro. por el Pero claro. es simplemente la mirada en otro sentido, sí. claro, eh, destacar este punto, el que lo escucho, es destacar Total. que no estamos en, eh, Así en España tiene a nivel de inteligencia tenemos en la NASA, bueno, tenemos en los, me los mejores eh... sitios, pero aquí en España, ser inteligente es ser un idiota. <risa> a no ser que sea socialista, claro, con perdón. O Podemos, ¿no? O, o, o del PP, o del que tú quieras Si eres político eres un genio que aquí en España El grupo es el número más alto de, bueno. contagio de Pero ahora se ve que Está llevando la punta ahora Gran Bretaña y Alemania Pero el más afectado es, es Estados Unidos Y esto es una cosa también Que para mí es una cuestión de alarmante que Pero eso, no es relativo, eso es relativo Pero Eso es relativo, Peña. ¿tiene tú tienes de eso, si, Aparte, si tiene una población de 500 millones Y aquí tiene una población de 40 millones ¿Cómo vas a comparar? Es decir, Yo bueno, animaría siento, a mirar los anuncios claro, de desigualdad. De la Sofía de la que claro, chico, ¿Cómo está cobrando vida? Siento hacer de malo, pero tengo que... Tú eres malo siempre, no te preocupes. Que Tenemos que continuar con el COVID para el próximo programa. No, no, no, el próximo, programa, no, no, no el próximo programa la ley ya está. Ya, no ya no lo con lo de Maradona, sino con el COVID. Pero bueno, de todas formas, a todos los que nos escuchan escucha, estamos celebrando también un poco que la muerte sigue... Pero bueno, este, este año lo hemos superado. Bueno, sí, yo sí, sí, eh, sí, vuelvo sí, a repetir, razón. yo lo celebro todos los días. Sí, sí, y sí. yo también. <risa> pero, todos los días debemos celebrar. Pero, el pero en fin, que todos también lo celebren eh, en su casa, hola, que hola, hemos hola, vencido ¿sí? un año. Que hola, viene hola, un año hola, y dos hola, años, no sabemos cuántos años más van a venir. Lo Lo dejamos aquí de y también, continuamos con el programa. Bueno, antes de continuar con el programa, eh, quisiera dejar eh, la impresión o lo que ayer sintió una persona voluntaria en la olla solidaria, ya que tenemos algunos haters por ahí que se creen que nos lucramos de esa olla y el único lucro que tenemos es el trabajo y, y la dedicación y dar nuestro tiempo libre. Entonces, como era su primera vez, quiero dejar eh, esto... ...que recibimos... ...en nuestro whatsapp... ...de lo que sintió esta persona... ...la primera vez que fue a la olla... ...me siento... ...inmensamente agradecida... ...por todo el... el aprendizaje que he tenido hoy... ...todas las emociones... ...las sensaciones... Eh, ...agradezco infinito... ...que estéis haciendo esta labor... ...y que me hayáis permitido... ...hoy experimentarla con vosotros... Vivirla en primera persona y, y disfrutarla profundamente Impagable las lecciones de vida que, que he recibido hoy Y impagable vuestra compañía De verdad que esto sí que es a Navidad Os mando un abrazo muy grande Y mi inmenso agradecimiento por, por todo Por todo lo que han sido las horas que he pasado con vosotros Realmente maravillosas Y todo lo aprendido infinitas gracias de verdad muchas muchas gracias por estar ahí haciendo lo que hacéis y por dar la oportunidad también de tener otra visión de la vida, gracias a todos y a todas por eso digo, eh, menos crítica y acercaros el que queráis y veis lo que allí se hace y el trabajo que allí realizamos, gracias por todo Fåda fåda fåda få få få fåda fåda fåda fåda få få Gracias, lo que fue este 2020 a nivel nacional. Pero esta vez no voy a entrar en detalles en cuanto fueron los accidentes, los desastres naturales y las personas fallecidas en el país. Solamente me voy a remontar a los sucesos, a los hechos, también que causaron polémica. En cuanto a la justicia, aquí en el país... ...no pudo con la extradición del señor Puyimón y Comín... ...por tener inmunidad como europarlamentarios. El protagonismo político entre el señor Quintorra... ...y el señor Junquera en cuanto a la Junta Electoral... ...por el acta de eurodiputados. El Parlamento Europeo reconoce como eurodiputado al señor Junquera. Y por fin el señor Pedro Sánchez es investido como presidente de gobierno de manera ajustada, con 167 votos a favor y formó gobierno con el famoso partido Podemos de Pablo Iglesias. La manifestación de Bilbao para pedir acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. El derrumbamiento en el vertedero de Sandivar donde desaparecieron dos personas en la comarca de Duranguasá en Vizcaya, y el ocho de marzo fue la manifestación femenina por el Día Internacional de la Mujer. El catorce de marzo se declaró en todo el país el estado de alarma por el famoso COVID-19. El hecho también de mi parte causó una molestia tremenda. El 15, fue la, el 15 de marzo fue la renuncia de Felipe del rey Felipe VI a cualquier herencia que pudiera corresponder de su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Y en abril de este 2020, el presidente del gobierno Sánchez presenta un plan de desescalada del confinamiento en cuatro fases. Este 6 de mayo... También causó una polémica el caso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con el coronel en destitución de la, del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. La celebración de elecciones al Parlamento de la Región Autonómica de Galicia y el País Vasco. También otro hecho que causó polémica el caso de Bankia, la Audiencia Nacional, absuelve al señor Rodrigo Rato y a los demás acusados. Y el 25 de octubre nuevamente el gobierno del señor Sánchez declara el estado de alarma por este bendito COVID-19. En noviembre se aprobó por el Parlamento la famosa ley CELA que causó protesta y repudio en todo el país. El 1 de diciembre se inauguró en Madrid el Hospital de Emergencia f Fermera Isabel Sende, y el 3 de diciembre el Congreso aprueba los presupuestos generales del Estado para el 2021. Este hecho causó una noticia y también para mí fue una polémica. Y en la localidad de Paso de Mayras, localidad de Madrid, deja de ser propiedad de la familia Franco. Y el 11 de diciembre se aprobó la ley de eutanasia pese a la oposición de la Conferencia Episcopal Española. Y el 30 de diciembre de este año, el ministro de Salud, Salvador Iliab, fue nombrado candidato por el Partido Socialista Catalán a las elecciones del 4 de febrero. España y el Gran Bretaña logran alcanzar un principio de acuerdo sobre el problema del Gibraltar. Bueno, para mí lo tengo escuchando mucho tiempo esto. Según se dice las cifras oficiales que el IBIX cerró 8.100, se supone que fue una caída del 15.47%. Y en este año el COVID-19 afectó con un millón 1.928.625 de contagios y cobró vida más de 50.837. Según el número de totales parados que fue durante este año, fueron de 3.851.312 personas en situación de desempleo inscrito. Tuvo una subida de 1.758. Según datos de la Fundación Hogar, 34.000 personas sin hogar fueron usuarios en los centros asistenciales en este año. Y según datos penitenciarios, los presos llegaron a una cifra de 40.998, menos cantidad que en años anteriores. Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, cerca de 50.000, perdón, de 50 mujeres, perdón, fueron asesinadas en este 2020. La primera mujer fue Mónica Linde, de 28 años, junto a su hija menor, Caida, de tres. El hecho ocurrido es 6 de enero en una localidad de Barcelona. Según la Oficina Internacional Migratoria, llegaron a España cerca de 6.759 refugiados y 1.643 a través del mar en este 2020. Estos amables oyentes fueron los sucesos y ocho ocurridos aquí en España durante el 2020. Continuaremos en el próximo programa. Gracias. ¡Sí! tardes, les habla Jenny, estamos en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Presentamos una reflexión de Arturo, denuncia social. Fin del inicio del tiempo, fuerza bruta, envidia, codicia, falta de misericordia, son el trampolín para el poder. Un antiguo dicho, el grande come al pequeño, gran mentira pensando ignorante al pueblo, o como sangre azul bendecida del cielo embriagados del poder inician guerras que finalizan en exterminio del invento del fuego y del primer asesinato recordamos a Abel se crearon inventos para mejorar la vida humana transformándose después en armas de destrucción de masas piedra cuchillos lanzas espada arco flechas veneno gas pistola fusil avión y bomba atómica no existe tierra consagrada solo bañada de sangre todos vivimos en un peligro constante, los poderosos acarician juegos mortales cientos son las formas de hacer el amor mas la manera de matar son infinitas un microbio nos puede exterminar, resistiremos con la voluntad de vivir después el rico más rico y el pueblo más pobre y desamparado ¿Cambiará la agricultura? Peor será en la ganadería. Holanda, Bélgica, Dinamarca han sacrificado ya más de 3 millones de bisones infectados del COVID. Están deliberando una ley para volver a sacrificar 20 millones de bisones y otras especies. Se han encontrado animales libres en la naturaleza, infectados todos en diferentes lugares del mundo. El virus se modifica, infectando vacas, ovejas, pollos, caballos, etcétera Pregunto, ¿qué comeremos mañana? En Europa aumentan terroristas, espías e indeseables. Muchos inocentes morirán, culpa del terrorismo mientras los culpables son inmunes y continuarán a equivocarse. Inglaterra ha salido de la Unión Europea para evitar una migración masiva. Mi pensamiento. El gobierno marroquí paga y empuja la migración gratuita y de masa y de muchos de ellos infectados. Son llegados 700.000 inmigrantes. 400.000 quedaron en España. El gobierno marroquí se está armando con armamento moderno comprado de América y de Europa. El ejército español en continuas maniobras de ejercitación para mejorar. Los viejos traficantes culpables de 5.000 muertes en el mar han declarado que atrás de una recompensa anual finalizan el tráfico humano. Seguramente llegarán muchos más después. Los inmigrantes son divididos en dos grupos, los más débiles explotados en el campo por culpa de la política. El segundo grupo es de buen aspecto, buen teléfono y dinero. Se aprovechan de organizaciones y sanidad. La historia se repite. ¿Quién iniciará? La sociedad española es dividida en dos. La primera piensa en que la vacuna que es un limitador de humanos. Y se preguntan si esta vacuna hecha en ocho meses es válida, considerando que el SIDA espera la vacuna de 10 años, la fiebre amarilla de 30 años. La viruela mata millón y medio de personas al año, sin contar las del ébola, cólera y malaria, y muchas más. El segundo grupo piensa devolver a la normalidad. Pregunto, ¿volverán las cuchilladas a atracción de amigos, parientes y compañeros de trabajo? Pensemos a la ideología política, volátil, cambiando partido por interés. Si no lo crees, mira con ojos y mente abierta. Les deseo un feliz año y que puedan recibir dones que no se puedan envolver. Tranquilidad, amor, amistad, respeto y vida digna. De Arturo y de J. Les comentaré más el año próximo. To carry more than just my secrets To carry love, to carry children de Cristo, el hombre comienza una progresión hacia el bestialismo, en la que con cierto momento de lucidez, en lo que trata de hacer unos códigos, digamos un poco que haya justicia entre unos y otros, y también de abolición de los sacrificios humanos por Moisés, de la guerra de religiones por siglos grandes, de lo que es la contienda democrática en Grecia, y algunos momentos así de, de inspiración individualizada en la historia, por pues, regla general, el bestialismo humano siguió creciendo durante esos tres milenios hasta desembocar finalmente lo que era el Imperio Romano, en el que ya la única realidad existía era la bestia humana, ¿no? Es decir, el código mismo del Imperio Romano Civil, era, en lo que se la convivencia, era bastante claro, ¿no? La patria protesta, o sea que actualmente todo el mundo quiere luchar por ella, se basaba en que el padre tenía el derecho de matar a sus hijos, de venderlos, porque ese era su dominio. ¿no? En el terreno de las esclavitudes, el esclavo no era nada, su dueño tenía también el derecho a matarlo, a violarlo, a hacer con él lo que, quisiera, lo que le diera la gana, venderlo, etc. ¿no? También para alimentar a los perros, a las bestias se le echaba la carne humana. Si eso que se cree, todo el mundo piensa sobre la cruz, era algo especial. No, no, ahí se, se crucificaba todo Cristo, todo el mundo. Pero el romano, no solo, ¿no? Te mirabas un poquito, te ibas a la India, a la China, todo eso. Y bueno, los pobres eran una mierda ¿no? Nacían como mierda y no había que pringarse en la mierda, ¿no? Habían sido muy malos en otra vida y estaban pagándolo en esta vida. No te voy a dejar lo que pagaran. Lo que era la de América, me imagino que si cuando nosotros llegamos sacrificaban por miles a sus co co colegas nativos. Imaginamos que tres o mil años atrás pues, se devoraban vivos. no África y de lo mismo. La civilización más organizada y más avanzada que había era la romana. ¿no? Y ahora hemos dicho lo que era la romana. ¿no? Y en aquel momento y en ese mundo tan maravilloso que el Imperio Británico quiso incluso, puso como modelo, surge un hombre Que dice que no, dice que el amor al prójimo, que el amor al enemigo que la fraternidad que todos nacemos libres, de nacimiento etcétera, se presenta en el mundo y claro en aquellos momentos cualquiera que lo escuchase todo lo que eran los romanos griegos, etcétera, bueno pero qué pobre desgraciado, ¿no? que qué soñador ha salido un tornillo en la cabeza dice, que hay que amar al enemigo que hay que amar al prójimo, que hay que perdonar etcétera, etcétera ¿no? lo que está llamamos es el evangelio ese Y claro, para ellos, el pirato cuando escuchaba a veces, tío, está pirado, ¿no? Es decir, ¿no? No lo quiso salvar, digamos, en el momento porque lo considerase que era muy bueno, ¿no? se es estaba dando cuenta que tenía delante un pirado, ¿no? Un pirado que creía en la verdad, que había, tenía que haber justicia, que el amor tenía que reinar también entre los ciudadanos, etcétera, ¿no? Era un pirado. Y estar pirados en nuestra condición desde el punto de vista de aquella, de aquellos tiempos. Y el año que viene cuando lo celebres nos lo otra vez la Navidad del 21, libre ya de toda esta batalla bírica, que será la Navidad de los Pilados. Nada más. Ya que ha pasado la Navidad, esperemos que venga la siguiente y que todos comprendamos que estamos Pilados. Con la casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0, en Twitter, arroba en la mochila, y en Facebook, con la casa en la mochila, y en la web de Radio Topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa, con vuestras sugerencias, muchas gracias por vuestra participación, y escucha. Antes de despedirnos, decirle programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Nada más, lo dejamos aquí. Recordarles de nuevo que el próximo martes, a las 18 horas, hay una concentración de apoyo a las personas acampadas en la Plaza del Pilar, junto al IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ...son las personas desalojadas... ...el pasado mes de julio... ...del Hotel San Valero... ...propiedad del Sareb... ...esta concentración... ...ha sido convocada... ...por coordinadora de vivienda... ...reclamando para todos y todas los sin hogar... ...una alternativa habitacional... ...lo dejamos aquí... ...desearles a todos y todas... ...un feliz año... ...les esperamos el próximo domingo... ...a las 18 horas... ...ahora les dejamos... ...con la sintonía de la mejor radio... ...Radio Topo... ...una radio libre y autogestionada... ...esperemos el programa... ...haya sido de su agrado desearles una buena semana gracias siempre por su fidelidad buenas tardes a todas y a todos